Amusai exersoi de Félix Navarro Clemente. Escribo la nomoin horizontale, verticale. Usante la verboi, escribi, preni, acheti, fermi, alporti, formu frasoin, same quiel mi escribas per la crayono mia fratino prenas la supon el la supullo la naivarino ornamis tablon per floroi